para conocer la evolución de la pandemia, sobre todo si nuestro actual sistema sanitario cuenta con los recursos necesarios y la capacidad suficiente para contener esos brotes que van creciendo en todo el país, también aquí, en la comunidad valenciana. Desde el Centro de Investigaciones Operativas de la Universidad Miguel Hernández, aseguraron ayer, aquí, en este programa La Glorieta, que esta y la semana que viene son claves para conocer si esa segunda temida oleada de contagios la tendremos antes de lo previsto o por el contrario no va a aparecer, al menos durante este verano. Lo cierto es que Consellería de Sanidad dentro de su recuento ya ha confirmado otro brote en Santa Pola con cuatro casos positivos y de ámbito social. Otro brote que también eh, se ha detectado en Xàtiva, de origen laboral ...y otro en San Juan, con seis casos relacionados con el ámbito social de ocio. El alcalde, ayer lo han podido ustedes escuchar en nuestro programa Elche, buen día. Aseguró que la situación aquí en Elche preocupa, pero no es alarmante quien volvió a pedir sobre todo a la población más joven que cumpla con las medidas sanitarias para evitar la propagación de los contagios. De nosotros depende, sin duda, el no dar un paso atrás en lo obtenido hasta ahora en esta lucha contra el coronavirus. Hoy, en nuestro programa La Glorieta, hablaremos en unos minutos de la celebración del Día del Libro, ...que se ha aplazado por la pandemia y se ha fijado para este jueves 23 de julio... ...así que hoy es el mejor día para acercarse a las librerías... ...que aplicarán ese descuento en cada venta y regalarán la rosa... ...también las asociaciones y colectivos culturales... ...han programado diversas actividades encaminadas al fomento de la lectura... En el programa de hoy, además, vamos a conocer cómo la Asociación de Familiares de Alzheimer ha vuelto a sus instalaciones para retomar esos talleres y las terapias que ofrecen a los usuarios. También conoceremos más detalles de la propuesta de ADR y Margalló sobre su campaña para evitar las quemas agrícolas. Y tenemos previsto sobre las 10 de la mañana hablar sobre esa asamblea que los separatistas del ALTET han convocado para este mismo viernes. Este es el contenido de un programa que como siempre comienza con música y hoy hemos escogido una bella historia de amor interpretada por el ruiseñor de Avignon, la cantante Mireille Mathieu, considerada como el símbolo de la canción francesa. Sus mayores éxitos le llegaron para ella en la década de los 60 y 70. ¿La recuerdan? Une histoire d'amour où chaque jour devient pour nous le dernier jour où on ne peut dire ademain à, à son amour et qu'on est là tout près de lui à regarder, mourir sa vie. Histoire d'amour, où pour nous deux, le monde toujours semblait trop court. Tu vois, pourtant, nous n'avons plus beaucoup de temps. Non, mon amour, tu ne dois pas, il ne faut pas pleurer sur moi. Je verveil je, je verveil je, je verveil je, et verveil je, je verveil je, je verveil je, je tu vois, je me je, je ma vie je dit is mooi, je t'aime. Een soort van amour, c'est la chanson de l'océan, les nuits d'été. un souvenir qui va durer l'éternité. Vooral, ce soir, la vie s'en va, mais notre amour ne verandert. Pas. Une histoire d'amour, ça ne peut pas vraiment mourir en un seul jour. Ne reste pas le à vivre seul. Il te faudra voir d'autres ciels, d'autres soleils. Na bra ta 101.4 Telehelch Radio Marca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 ¡Prepárate! Del 16 al 23 de julio vuelve la feria OLED motor de Grupo Serrano Automoción. Con descuentos de hasta el 35% en toda la gama SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Ahora puedes aprovechar las ayudas del plan Renove y con tu compra una escapada rural de regalo. Del 16 al 23 de julio, feria OLED motor en SEAT Serrauto, Audi Serra Móvil, Volkswagen Serra Móvil y Skoda Serra Import Elche.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 ...101.4... tele -Elch, Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...pasan nueve minutos... ...de las nueve de la mañana... ...y aquí comenzamos... ...la primera de nuestras entrevistas... ...queremos conocer... ...cómo está yendo la temporada de verano... ...para uno de los sectores más castigados... ...por la pandemia... ...el comercio que afronta esta crisis del coronavirus... ...con graves deficiencias estructurales... ...el Ayuntamiento, además de las ayudas directas... ...que ha lanzado a través de su plan Activa... ...ha emprendido campañas de dinamización... ...y proyectos como la peatonalización del centro... ...para intentar dinamizar al comercio tradicional... ...hoy entrevistamos al concejal del área, Felipe Sánchez... ...para conocer más detalles sobre esa estrategia municipal... ...que está encaminada a garantizar el futuro de este sector... ...muy buenos días, Felipe... Hola, buenos días. ¿Es una prioridad para este equipo de gobierno el comercio en estos momentos? Es una prioridad porque, como vimos a todo del confinamiento, sin el comercio, sin toda esa serie de, de negocios que están a pie de calle, eh, nuestra ciudad eh, se queda, podemos decir, eh, silenciosa, desierta y, y al final son un puntal de, la, de nuestra vida diaria. ...y además en, son un puntal de nuestra economía, ¿no? La economía local también depende mucho de, de todos esos pequeños negocios... ...que en la suma de, de su conjunto eh, aportan eh, gran parte de, de, de, de, del, del nivel de vida... ...que nosotros tenemos aquí en nuestro municipio. Bien, pues confirmada la prioridad, ¿qué están haciendo ustedes... ...para ayudarles a salir de esta crisis?... Bueno, pues estamos, como ya has comentado, pusimos en marcha eh, la primera línea de ayudas reactivas, eh, que eran ayudas directas de 1000 euros y 750 euros, dependiendo de las circunstancias. Ya estamos trabajando en otra nueva línea de ayudas que han desarrollado el sistema, que son las Elch Establishment, que es para ayudas al, al pago de, del alquiler de los locales. Eh, esto es en lo que, en lo que es en, en ayuda directa. Después, como sabes, estamos inmersos en, en campañas de promoción eh, porque también otro tipo de actividad, como podría ser la dinamización, en estos momentos eh, no podemos realizarla. En las... Con lo cual, eh, estamos a expensas de que vaya mejorando más la situación para ver de qué manera que se puede realizar la dinamización. Pero, en principio, estamos con la ayuda económica y la promoción y difusión de los valores del comercio local. Eh, con lo que las campañas de dinamización, por lo que he entendido, porque se ha entrecortado algo, no lo pueden llevar a cabo debido a la situación de, de contagios claro. que hay en el municipio y no se podrían cumplir con las normativas sanitarias. Bien, pues las campañas de promoción son aquellas que utilizan ustedes en redes sociales, carteles... Uh -huh. eh, ¿De qué forma Bien. están haciendo la promoción del comercio? Bueno, pues en este momento tenemos activa una campaña en la que... Eh... Hemos buscado un, un referente del imaginario colectivo de, de, de, de Els, que como es la casa Villalobos, eh, y lo hemos eh, personificado en su, en su, bueno, en su último eh, propietario que era Vicente Villalobos, que eh, bueno, a, a, gustosamente ha, ha colaborado en la realización de una serie de anuncios con los que estamos difundiendo el de, de lo que es el, el, el secreto de comercio todo el comercio que todo eh, cada día a él no hay ma ma mayor ma más secreto que, eh, que ese no no podemos irnos a, a, a ver grandes teorías económicas empresariales y demás pero al final resulta que un comercio eh, solo funciona cuando pasamos traspasamos su puerta cuando acudimos con confianza cada día cuando depositamos eh, nuestras necesidades en esa persona que entender y sabe Darnos respuesta. Eso es lo que estamos haciendo ahora con esta campaña, ¿no? Una campaña que, bueno, que tiene varias, varias fases. Hemos iniciado en la primera, dentro eh, de poco empezar en la segunda, y tiene un tono divertido en el que vemos, vamos a ver cómo, eh, en este caso, uno de los negocios más, más míticos de nuestra ciudad, que con muy poquitos elementos, muy básicos, llegó a crear, ha llegado a crear una, una marca propia, a nivel local, pero una marca propia, como es el, el Bocata de, de Atún de, del Villalobos, y cómo eso se traslada a ah, cuando ese negocio eh eh que como ya sabemos por jubilación desaparece pero cómo cómo continúa la, la vida después de, de ello no como que el comercio siempre pervive como el comercio siempre perdura y tiene muchas maneras de, de de seguir siendo lo mismo en esencia pero de una forma distinta Esto es en cuanto a las campañas de promoción, hemos también sí. visto como el plan centro también es una prioridad para este equipo de gobierno y sobre todo para su partido para Compromís, ya que lo promociona con sí. la peatonalización de la corredora como uno de los proyectos estrellas dentro de, los mu de las muchas actuaciones urbanísticas que se van a llevar a cabo y se contemplan en el plan centro y que comenzarán este mismo año. La corredora ya tiene fecha de inicio, el 3 de agosto. Eh, muy poca gente está en contra de peatonalizar el casco histórico, pero sí hay muchas voces críticas de que aseguran que no es el momento. La oposición dice que no es el momento y no sé si el comercio les han pedido que ahora, ahora más que nunca, hay que cerrar la corredora y peatonalizar el casco histórico. Ustedes cuentan con el apoyo del comercio del centro en esta actuación. Que es, eh, y más, Juan. Eh, por parte de algún partido de la oposición se, se han politizado en eso, porque yo creo que son proyectos de ciudad que todos, que todos compartimos. Yo creo que nadie, nadie se plantea ir a algunas ciudades y no ver el centro petronalizado, no ver sus centros históricos eh, sin coches. Eso no, no lo planteamos en ningún sitio. Y aquí en esta ciudad, que, que queda esta calle por petronalizar, eh, hay otras muchas más dentro del centro, pero como, eh, como pilla que, que, que, que genera una zona eh, eh bastante grande, petonalizada que era la corredora, eh yo creo que nadie, nadie, discute los beneficios de ello, sí que es verdad que que bueno puede causarse cierta inquietud. Se ha conseguido avanzar mucho el, el las obras, porque hay que recordar que las obras estaban previstas que comenzaran a partir del día 16 de agosto, en, en un principio. Eh entre que se ha adelantado bastante la, la adjudicación y luego que desafortunadamente eh, las fiestas eh, de agosto no, no se van a celebrar se consigue adelantar este, este, esta fecha de, de inicio y lo que nos han entregado los comerciantes es evidente que hay opiniones de todo tipo, sobre todo me refiero a los comerciantes del centro, pero bueno lo que sí que nos han entregado es que lo que ellos quieren es que, eh, que esté para la campaña de, de Navidad, evidentemente ese es el objetivo que que para la campaña de cuando vaya a comenzar la campaña de Navidad la corredora ya esté operativa, eh, sea ese espacio, tanto la corredora como la pasada de Vice, es un espacio que, que, que todos queremos. Y, y bueno, eh, yo creo que, que podemos, podemos pensar, porque pues, se retrase, porque no es la situación, pero, bueno, precisamente en esta situación en la que estamos, quizás lo que, lo que necesitamos es que cuando mmm, vayamos a afrontar una etapa mucho mejor que esta, la corredora está, eh, tengamos un espacio habilitado en muy gran, buenas condiciones, entonces lo que estamos haciendo ahora en realidad es prepararnos para cuando eh, la nueva normalidad sea más normalidad ¿eh? estamos viendo cómo ahora en estos momentos o sea, todavía hay dudas de cómo va, se va a afrontar el, el otoño, entonces para tener cara final de año, para cuando la situación ya sea mucho mejor eh, tengamos ese espacio, y no cuando sea mejor, entonces por unas horas, es que sería contradictorio, no que cuando la situación vaya a estar muchísimo mejor, nosotros cerremos la corredora por, un, por unas horas. Yo creo que ahora es el momento idóneo, van a ser unas horas muy rápidas, eh, están, toda la, la empresa se ha comprometido a hacerlo en, en tres meses y, y esperemos que sea incluso un poquito menos. Desde su concejalía se ha realizado un estudio del impacto que ha dejado la crisis del COVID en el comercio eh, del casco histórico. No, no tenemos un, un estudio de ese tipo ni, ni ni ni en este momento no no no lo estamos planteando porque eh, el ayuntamiento tiene los medios que tiene y, y sinceramente estamos muy enfocados a, a poner en marcha pues todas las acciones eh, que, que, que bueno que estamos poniendo tanto de, de tipo social como de tipo económico estamos ahora se están gestionando ahora eh, todas las todo el, el pago de las ayudas, la gestión del pago de las ayudas que, eh, que se pidieron por parte de, de, de autónomos y, y pymes en la anterior convocatoria. Son cerca de, de 4.000 solicitudes que hay que gestionar y hay que recordar que el, que el Ayuntamiento se puso en marcha a final, a, hace poco, ¿no? a final de, de, julio, de junio, principios de julio. Entonces, estamos Pero, más en la gestión de, de todas las necesidades que están ahora y ya conforme vayamos más adelante eh, y se vaya normalizando mucho más la situación, veremos cómo, cómo de verdad ha afectado. Yo creo que todavía no somos conscientes o no se no se visualiza exactamente cuál es el efecto de, del COVID porque todavía estamos eh, con la pandemia y para hacer ese tipo de estudios yo creo que todavía tardaremos un poco en poder visualizar de verdad cuál es el impacto real. ¿Tienen ustedes o cuentan con un plan director de estrategia para el futuro de este sector que no solo eh, ha tenido un impacto evidentemente negativo eh, con esta crisis del COVID, sino que ya venía arrastrando otros problemas estructurales? Bueno, dentro de la, de la, de la, de la Concejalía estaba la relación de un plan de acción comercial. Eh, la llegada de, de la, la pandemia y el estado de alarma lo... lo aparezca todo. En cuanto podamos normalizar la situación, lo que queremos realizar es un plan de acción comercial, eh, que le daremos una foto eh, de cómo eh, está el comercio eh, distribuido y asentado en nuestro municipio, eh, ver cuáles son sus fortalezas, también sus debilidades y afrontar eh, con nuevas estrategias el futuro para nuestro sector comercial. Es una, una tarea que tenemos. Eh, tenemos como pendiente eh, eh, de, de realizar, pero que sí, sí que está dentro de nuestras prioridades y objetivos. Pues al margen de que se esté esperando ese plan de acción comercial para conocer la foto real del ese comercio que tenemos, has apu ha apuntado que va a haber ayudas al alquiler. ¿Esas ayudas al alquiler eh, van a llegar en cuestión de un mes, de semanas? ¿Cuándo? Bueno, esas ayudas al alquiler eh, las estamos elaborando la, se están elaborando por parte del Departamento de, de Promoción Económica y yo creo que eh, las podremos poner si no es en, ahora en agosto o en septiembre dependiendo de, de, del recorrido administrativo que sea necesario realizar eh, y, y, y el, dentro de en lo, en lo más inmediato que, que se pueda se, se pondrán en, en marcha Así que es verdad que también conllevan eh, estamos intentando viendo la la la experiencia de estas últimas, es eh, intentar mejorar el, el proceso para que también eh, sea lo más ágil posible. El alquiler también era uno de los problemas de los comerciantes porque aseguran que los alquileres en el casco histórico eh, han aumentado de forma considerable. ¿Ustedes tienen la foto de cómo están los precios del alquiler en el centro? No tenemos una, una foto concreta, así que somos conscientes de, de, de que en muchos casos... Eh, los precios son muy mucho más elevados de, que los que incluso eh, eh, zonas cercanas que consideramos también céntricas, eh, donde hay una diferencia bastante grande. Y lo que sí constatamos es que eh, hay una cierta hay un cierto estancamiento de los precios en, en un nivel elevado. Y da igual la situación que se produzca, parece que, que, que, que no se, los propietarios de los locales no no bajan ese precio a pesar de que en muchos casos eh pues bueno pues estén desocupado el local tiempo es una cuestión que que que bueno que es, es difícil de de, de tratar dado que al final es una propiedad privada que que marca un precio de mercado y y hay zonas que entrenan nuestra ciudad en la que el precio de mercado bueno pues va jugando y dependiendo de la demanda lo suben o lo no bajan Y en este caso, en el Centro Histórico, sí que es verdad que por ya desde hace muchísimos años los precios eh, son elevados y, y no tienen eh, tendencia a la baja, a pesar de que no estén ocupados los precios. Pues eh, antes de terminar esta entrevista vamos a hablar también de, del día de hoy, porque hoy, 23 de julio, se celebra el Día del Libro. ¿Es una celebración que necesita el comercio? Pues el, las librerías son comercio especializado de proximidad y en nuestra ciudad tenemos muchísimas más de las que nos imaginamos porque además aparte de lo que son librerías eh, puras tenemos también muchísimas eh, papelerías con librería y, y, y con un buen surtido de libros que, que lo, lo, lo tratan con cariño eh, eh, u otro tipo de negocios como es con librerías también Y creo que, que eh, este día, que eh, es una convocatoria a nivel estatal, que, la, que los libreros cristianos, las librerías cristianas han sumado, eh, es importante para nosotros. Son un factor fundamental de transmisión de la cultura, de transmisión también de, de una forma de, de, de entretenerse, de entretenimiento, de ocio. Eh, y el, el papel que tienen las librerías no, no lo encontramos, eh, no lo suple una compra de ventas on online, no una compra de libros online, ni los super tampoco una la gran superficie. Eh, el surtido de libros es muy distinto, eh, cuando vas a una librería encuentras de todos los libros, encuentras también eh, un consejo eh, experimentado sobre, sobre lecturas que te puedan gustar, pues, y, y dan también vida a, a, a nuestras calles. Hoy, que se hace un 10% de descuento en las compras de los libros, yo creo que, que merece la pena aprovecharlo, por lo que es para, para el bolsillo, cada uno, pero merece la pena para, para mandar ese mensaje de cariño a nuestras librerías. Muchas de ellas son históricas, con, con décadas de, de, de, de trabajo en nuestra ciudad, de, de, de mantener viva la llama de la cultura y del conocimiento. Y estamos en una época que la el verano, que yo creo que, que, que da mucho ¿no? a, a, a ese momento de relajación, de, de leer tranquilamente, y un día como este, pues creo que merece la pena aprovecharlo. Este día, este jueves, viene cargado para usted, porque además de ser concejal de comercio, también es del medio rural y tiene dos ruedas de prensa hoy misma convocadas. Sí. Una, la primera, con ADR por la firma de un convenio de la granada Mollar y la segunda por un concurso de escaparatismo. Uh -huh. Sí, eh, en este caso el concurso de escarbatismo es una colaboración que vamos a realizar con la, con, eh, con la Asociación de moros y Cristianos. Ellos el año pasado, eh, a iniciativa propia, realizaron un concurso de con y, y este año la Concejalía de Comercio se suma eh, dotando de, de premios en metálico a, a este concurso para que además de, sea una motivación Para los comercios, para que adentren su escaparate y además, pues, de momento también, pues, los premiados que tengan esa, esa ayuda en metálico, que seguramente no les vendrá mal. Y después es el, el primer convenio que vamos a, lo que, lo que estamos diciendo, todo se paralizó, la relación de los convenios también, el convenio con la denominación de origen de la granada del que es el, el convenio más importante que tenemos en agricultura, eh, con 30.000 euros, y que su eh, bueno, una, Es importante para la promoción de nuestro fruto o producto agrícola eh, más puntero, que vende el nombre de nuestra ciudad y, y detrás de él, el nombre de, de Candel y todo lo que conlleva eh, por todo el mundo. ¿no? Y es importante dar este apoyo. Pues muchísimas gracias por el trabajo que realizan para mantener ese comercio de proximidad vivo y también para mantener la agricultura. Felipe Sánchez, concejal de Medio Rural y de Comercio. Para nosotros 101.4 Teleelch Radio Marca Problemas de espalda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 ...con Rosmarie Alonso. Falta un minuto para llegar a las nueve y media de la mañana... ...y nosotros continuamos con más música... Así hemos comenzado con una bellísima historia de amor... ...por parte de la cantante Mireille Mathieu... La símbolo, ...el símbolo de la canción francesa... ...ahora nos vamos a un género musical... ...que es muy apropiado para esta época del verano... ...las habaneras... ...y qué mejor que dejarles... ...con la bella Lola. Después de un año de no ver tierra... ...porque la guerra me lo impidió... Me fui al puerto donde se halla la que adoraba mi corazón. ¡Ay, qué placer! Sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego, después, vino hacia mí. Y en aquel lazo creí morir Cuando en la playa la bella Lola Su larga cola lociendo va Los marineros se vuelven locos Hasta el piloto pierde el compás ¡Ay, qué va a hacer! Sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego después vino hacia mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. La cubanita lloraba triste, al verse sola y en alta mar, y el marinero la consola, no llores loda, no te has de ahogar, ay qué placer sentía yo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 Ahora más que nunca, contigo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 33 minutos, tenemos 26 grados de temperatura y seguimos con más entrevistas aquí en el programa La Glorieta. El Centro de la Asociación de familiares de Personas con Alzheimer de Elche ha retomado la actividad el pasado 1 de julio en sus instalaciones situadas en el barrio de La Portolada, tras ese estado de alarma. Han comenzado los tratamientos con el 50% de los usuarios a la espera de tener validado ese plan de contingencia que la Asociación ha preparado para comenzar a atender al 100% a los usuarios de forma presencial. Los enfermos de Alzheimer son uno de los colectivos más vulnerables y queremos conocer cómo han podido ayudar a sus familiares y a los pacientes a llevar a cabo este duro confinamiento. Para ello hablamos con la directora del centro, Celia Lastra. Muy buenos días, Celia. Hola, buenos días, Rosa Mari. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, nosotros estamos bien, ustedes también. Eh, ya hablamos hablamos con los responsables del centro de Alzheimer en pleno confinamiento y nos dijeron sí. lo difícil que es mantener a estas personas confinadas, pero lo han logrado. Supongo sí. que eh, es una lástima no comenzar o no retomar la actividad al 100%. Efectivamente, bueno, como estuvimos comentando en su momento en marzo, Rosamari, nosotros nos pusimos a trabajar con ellos eh, con terapias eh, online, videoconferencias, atención psicológica para las familias y la verdad es que creo que hemos conseguido, eh, la verdad, bastante buen rendimiento teniendo en cuenta la población de la que estamos hablando. Eh, efectivamente, retomamos la actividad el día 1 de julio, o sea, no hace ni un mes, porque Consellería nos autorizó a dar comienzo a esas terapias de forma presencial, pero con un aforo del 50% máximo hasta que el plan de contingencia sea validado por la Consellería en Valencia. Entiendo que no tardarán mucho porque, claro, ellos yo entiendo que tienen que poner un límite de aforo porque estamos hablando de una población de un altísimo riesgo, pero teniendo en cuenta que nuestras instalaciones eh, son muy, muy grandes, tenemos 1.342 metros cuadrados y tenemos los metros suficientes para albergar al 100% de la población con el distanciamiento de dos metros, pero claro, hasta que no se ha validado no podemos estar con el 100%, entonces de momento pues ese otro 50% que muchos de ellos cuando hablamos con las familias para empezar a trabajar dijeron, no, no, yo prefiero esperarme al 100%, ...pues con esa parte de la población seguimos trabajando... ...igual que estábamos hasta el día 1 de julio... ...pues, pues con trabajos online, por videoconferencia... ...y bueno, ahí, así estamos... ...a la espera del resultado a ver qué nos dicen... ...del plan de contingencia. ¿De qué población estamos hablando? ¿Cuántos usuarios son los que atendéis? En situación normal 130... ...a diario, entre mañana y tarde... ...en situación normal... Ahora mismo, pues, no llega a 70 pacientes en este momento, 70 usuarios, pero sí, unos 130 en el centro, más los de domicilios. Con los de domicilios no ha habido problema porque se puede atender en domicilio sin límite de aforo, obviamente, están en sus casas. Pero sí que se nota mucho, pues, los que no están yendo al centro, porque aunque las terapias están bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo una terapia presencial que una terapia online. O sea, si a los niños ya les ha costado un poquillo, pues, imaginaros a la gente mayor y con esta patología, y sobre todo la parte física, que es tan importante y que también se trabaja en el centro. Que eso por videoconferencia no lo puedes hacer, obviamente, ni por trabajos en online. El concejal de Bienestar Social les visitó esta misma semana precisamente sí. para comprobar in situ cuál ha sido la, el, el trabajo que están realizando en esta, en esta vuelta a la, a la normalidad. Es una vuelta evidentemente que dejan ustedes la mitad de la población, pero supongo que los apoyos públicos e incluso privados siguen llegando al centro. Sí, vamos a ver, en ese sentido la verdad es que estamos muy contentos porque el apoyo siempre de la concejalía y en este caso de Mariano ha sido tremendamente, o sea, implicado al 100% desde el primer momento, entonces efectivamente estuvo esta semana para visitarnos, para ver un poco in situ eh, cuáles eran esas medidas del plan de contingencia, cuál era nuestro problema en este momento… Está muy preocupado, pero muy preocupado por, pues porque sabe perfectamente el colectivo nuestro la necesidad que tiene de ese aforo del 100% y, y efectivamente también pues nos preguntó esos apoyos. Indudablemente Rosa Mar, y los apoyos privados, pues estamos pasando por una, por un momento muy duro para muchas empresas. Entonces, nuestra asociación, que sabéis que es privada, pero tiene subvenciones públicas y ayudas privadas de empresas, este año no vamos a poder hacer ninguna actividad recaudatoria de las que hacemos todos los años, que es una gran parte de nuestros ingresos. Entonces, también estuvo Mariano pues para ver un poco cómo organizamos este año esa otra parte económica de nuestro centro, que es tan importante, que son las ayudas los eventos, eh, vamos a hacer una campaña en septiembre, que es el mes mundial de la CIME, para hacer una maratón en el centro de congresos el día 24 de octubre, para recaudar fondos, en fin, tenemos que darle una vuelta a todo porque son momentos malos para todo el mundo, no solamente para nosotros, o sea, económicamente está... Todo el mundo muy, muy tocado por eso, la situación. Eso significa que ya está avanzando que van ustedes a tener recortes en, la, en lo que es la aportación económica privada. Va, ¿Hay compromiso por parte de las administraciones, consellería y ayuntamiento sí, sí, sí, sí, sí, para sí, aumentar esa aportación? Sí, sí, sí, sí, totalmente. O sea, en cuanto a las ayudas públicas no tenemos absolutamente ningún problema ni ni ninguna preocupación. En cuanto a las ayudas privadas, no tanto recortes, Rosamari, sino el no poder hacer los eventos, me explico. Las empresas privadas que nos ayudan todos los años, como por ejemplo la Fundación de Juan Perán, todas esas ayudas siguen llegando. Cuando digo ayudas privadas me refiero, por ejemplo, a todos los eventos que nosotros hacemos durante el año, el evento de danza, la recaudación de la mesa del Alzheimer, otro evento, o sea, es que hacemos muchísimos eventos a lo largo del año pues todos esos eventos este año no se van a poder hacer. Entonces es una disminución importantísima en nuestros ingresos privados de aportaciones, aunque sea un poquito de aquí y otro de allá, pues hace un montón. En cuanto a empresas, pues hombre, si hay alguna que quiera ayudarnos estaríamos encantados. Pero sí se va a notar este año mucho, se va a notar mucho, es, es lógico. ¿Se notará en la recaudación y esto también se notará en los servicios que ustedes prestan a los usuarios? No. No, no, no, para nada, para nada. Eso sí que lo tenemos clarísimo, que nosotros afortunadamente, nuestra asociación ha sido muy austera durante estos 20 años, afortunadamente digo, muy austera y además con una gestión francamente muy buena a nivel económico. Eso nos permite tener eh, una reserva y, un, y una tesorería como para poder hacer frente, a pesar de que este año va a ser un año malo, nuestras familias no lo van a notar o sea porque mmm, tenemos para poder seguir dando el servicio lo que pasa es que indudablemente ese dinero que no entra este año sale de algún sitio me explico entonces eso va a ser una merma económica este año en nuestra asociación y en los números contables pero eso no quiere decir eh, ni por supuesto que la asociación esté en riesgo para nada ni que las familias vayan a notar el servicio la disminución de la calidad mmm, todo lo contrario porque de de hecho, nosotros cerramos en marzo, Rosamari, y hemos seguido dando el servicio a todas las familias con coste cero. O sea, no hemos cobrado nada a nadie por hacer la terapia de otra forma, a nivel online, en psicológicamente, con las familias. No hemos cobrado nada. O sea, todo eso lo ha sufragado la asociación durante casi cuatro meses. ...que es mucho tiempo... Claro, porque claro, ustedes, claro. ustedes cobran una cuota a los socios... Sí, nosotros cobramos una cuota a los socios... ...y luego a las familias que llevan a su familiar a diario... ...se le cobra una pequeña cuota mensual... ...que es una cuota un poco simbólica... ...porque la diferencia del coste... ...son todas las ayudas de la administración pública porque recibimos subvenciones precisamente para poder hacer esas terapias, entonces el coste que pagan las familias es un coste bajito porque porque la diferencia eh, se suple con, con las ayudas públicas. Sí. Por eso podemos dar un servicio eh, tan competitivo, porque claro, indudablemente recibimos las ayudas para poder hacerlo. Pero ha, ha comentado que han tenido que llevar a algunos de sus trabajadores al ERTE. ¿Han sí, podido rescatarlos ahora sí, sí, a partir sí, sí, del sí, sí. 1 de julio o, o sí. la mitad de ellos? Porque es la no, mitad. No no no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que va, que va, que va. Nosotros en marzo eh, tuvimos que hacer un ERTE para toda la plantilla. Diez se quedaron en el ERTE 100% y los otros 10 nos quedamos con reducción de jornada para poder dar esos servicios que he dicho que se han dado desde el primer momento a toda la población, que estamos hablando de 130 usuarios y sus familias. Ayuda social, ayuda psicológica. Entonces, cuando eh, desde Consellería se nos dice que el día 1 podemos empezar con un aforo máximo del 50% que ocurre, Rosamari, que tocó rescatar ...a todo el mundo, bueno, para ser exactos... ...solamente hay una persona de 20 que somos... ...que está en este momento en el ERTE. ¿Por qué? Porque se nos pedía volver con un aforo del 50%, pero ojo... Eh, ...las condiciones para esa vuelta son tan absolutamente eh, bestiales... ...en el sentido de organización... ...que necesitamos al mismo personal para el 50% de la población. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un grupo de usuarios... Tiene que estar dos semanas seguidas, para la trazabilidad, dos semanas seguidas con una terapeuta y un auxiliar. Me explico, la terapeuta que ahora por la mañana está haciendo un taller con ellos, por la tarde no va a poder trabajar con otra población. Tiene que estar en despacho para no cruzarse y evitar el que entre ellos se crucen, igual que los profesionales, con lo cual imagínate lo que es trabajar con el mismo personal, pero el 50% de la facturación, eso se nota, ¿eh, Rosa María? <ríe> se nota mucho, ¿eh? Claro. Entonces, claro, porque no te permiten que entre ellos se crucen, tienen que almorzar y merendar en sus clases para que entre los usuarios que hay, los de una clase no pueden ver a los otros para evitar el contacto, aunque no hay contacto, digo, pero para evitar riesgos. Está todo muy, muy controlado. Entonces, esperamos pues que salga todo bien. Eh, las medidas de seguridad son muy, muy grandes. Allí no entra nadie, si no es con previa cita. La gente que está trabajando, los profesionales que están trabajando van blindadas. O sea, es que es literalmente... Hay compañeras que lo están pasando francamente mal, porque el tema los auxiliares, por ejemplo, para ir a los aseos con ellos, con el calor que hace, aunque tenemos aire acondicionado, van con bata, con mascarilla, con gafas, con pantalla, con guantes. Yo las veo y digo, ay, pobrecitas. pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, es lo que toca. Igual que las terapeutas entran a las clases completamente forradas de arriba abajo, o sea… No, por nosotros no va a ser, desde luego. Y, y supongo que todas estas medidas de seguridad también han limitado o han reducido a, a, a la nada el voluntariado, porque ustedes también funcionaban con voluntariados. Exactamente, nosotros el voluntariado lo hemos paralizado hasta septiembre Vamos a dar de margen lo que, lo que queda de verano A ver cómo evoluciona todo Ya hablamos en su momento con los voluntarios No queremos perderlos porque es una parte importantísima de nuestra asociación Pero qué ocurre, que esa misma trazabilidad, Rosamari Que tenemos con los terapeutas y con los auxiliares La vamos a tener que tener con los voluntarios Por ejemplo, cuando en septiembre retomemos la actividad El voluntario que venía los martes ...tendrá que venir los martes... ...y los dos martes tendrá que hacer lo mismo... ...y con la misma población... ...para evitar el, la trazabilidad... ...o sea, para, para tener controlada la trazabilidad... ...en caso de que pase algo... ...pero sí, por supuesto, los voluntarios... ...esperamos retomarlos en breve... ...porque para nosotros es súper importante... ...los alumnos en prácticas... ...que ya nos están llegando correos... ...que quieren hacer las prácticas este año con nosotros... ...pues tenemos que contemplarlo también... ...no podemos paralizar nuestra actividad al 100% por esto que ha ocurrido, o sea, tenemos que poner las medidas oportunas para evitar contagios y evitar que ocurra algo, pero hay que seguir adelante, no podemos paralizar nada. El, todo uh -huh. lo que hemos hecho durante estos años. Por lo que está describiendo, esto no es una nueva normalidad, esto es una nueva etapa para este centro. O Bien. Totalmente, esto es un antes y un después, esto es pues, un antes y un después, pero mira, las familias, bueno, estamos muy contentos porque eh, aunque ellos, algunos están muy avanzados, pues mm, el primer día decíamos, bueno, veremos a ver si vienen con mascarilla, si es difícil ponerla, es un colectivo que está un poco exento de llevarla eh, por, el, por, por la patología que tienen, oye, todos con mascarilla, algunos se la ponen bien, otros mal, indudablemente, pero todos con mascarilla tienen conciencia de lo que ha pasado, muchos de ellos, la mayoría, con el gel están, el otro día entraba yo a una clase y una estaba echándose como si fuera crema de la playa, y yo no, rosa todo, por los brazos no. O sea que en ese sentido, muy bien, y las familias lo han aceptado bastante bien y lo entienden y, y saben que es por la seguridad de ellos y oye, aquí no hay nada que decir, o sea se hizo una reunión con todas las familias para explicarles el plan de contingencia que habíamos preparado, el consentimiento informado que debían firmar antes de entrar al centro y las medidas cuáles eran. Y todo el mundo lo entendió, porque a nadie le gustaría tener una mala noticia de que tengamos que cerrar o pase algo, con lo cual, en ese sentido, la respuesta de las familias ha sido muy muy buena. La verdad. Eh, eh, claro, eso es lo que eh, dice que han tomado conciencia la mayoría de los usuarios que han vuelto al sí. centro, pero supongo que... Una conciencia relativa, pero claro. sí, o sea... El, el, el, el ver al personal con los EPIs, con los trajes, eso no les ha sorprendido a ellos. Nada, nada, Rosa, nada, ¿eh? Pero nada, o sea, es una cosa que, que lo, lo comentábamos el otro día, ¿cómo es posible? Porque hay algunos que están muy avanzados, ¿eh? ...¿cómo es posible que, que esta población que muchas veces para hacerle ver algo es horrible... ...y sin embargo yo no sé si a base de estar viendo la tele en su casa cuatro meses... ...con lo que está pasando pues vamos que, que lo llevan todos bastante bien de hecho los que están avanzados pero no avanzados digamos los que están medio medio tirando ya para avanzados hablas con ellos y dicen no sí el virus la mascarilla y yo digo pues mira algo habrá pasado para que para que no sé para que o en sus casas se lo han hecho ver o, o, o entre todos es que claro es una cosa que, que quien no está concienciado de lo que ha pasado yo creo que todos a ellos, porque ya te digo que entran, vamos, y lo de la mascarilla lo han normalizado, no lo ven como algo y cuando entran al aseo con ellas lo han normalizado y, vamos, están irreconocibles la mayoría porque es que no se les ven ni los ojos. Pues en este antes y después vemos que no van a tener ustedes vacaciones en agosto, el centro seguirá abierto en agosto y en septiembre a la vuelta. Sí, sí, ¿Sí? nosotros no cerramos nunca en verano y este año menos porque además la necesidad de las familias después de cuatro meses en casa con ellos pues hombre, es prioritaria, sí que el personal va a ir, o sea, van marchándose poquito a poco este año, porque no podemos ir todos de golpe, ni muchísimo nunca lo hemos hecho, ¿no? Pero ahora menos, porque aparte hay que cuadrar vacaciones con esa trazabilidad de las dos semanas, que se vayan las dos personas que están en taller a la vez, el auxiliar y el terapeuta, y un poco pues, ir poquito a poco, pero sobre todo lo importante son ellos y sus familias que que han pasado muy mal. Y en 2020 yo no sé cómo estarían en 2019, pero en 2020 piensan ustedes que se va a incrementar la lista de espera para entrar a este centro? Ya se ha incrementado. Ya se ha incrementado, es algo que cuando pasó todo en marzo ya lo ya lo ya lo pensábamos nosotros, verás tú cómo a la vuelta eh, van a salir cantidad de casos que las familias no se habían dado cuenta efectivamente. Tenemos 40 nuevas personas que han llamado para eh, primera cita de atención de valoración. O sea, 40 personas es mucho, ¿eh? de golpe. ¿eh? En una, saca la proporción sobre 130, que es lo que tenemos, se, se ha notado mucho, ¿eh? se pero, ha notado muchísimo. Pero con esta nueva normalidad es casi inviable atender a inviable. esas 40 personas. Inviable, lo que pasa es que, bueno, vamos a esperar primero que nos, nos autoricen el 100% y con esas personas que estarán en lista de espera, pues se puede trabajar en domicilio hasta que, bueno, hasta que tengan, una, o sea, se vacíe una plaza para que puedan, puedan entrar. Pero sí, la población, ya, ya te, ya os digo que, que ha aumentado. Eso es lo que, lo que le iba a preguntar ahora. Todo lo que han hecho en el confinamiento, ¿Esto se va a quedar? Ha, ¿Ha venido las redes, las campañas, las terapias por sí. online? Esto es, eh, lo han descubierto ahora, no como dicen, no hay mal que por bien no venga. ¿Y esto se va a quedar para atender precisamente a a, a esas personas que están a la espera de poder entrar sí, al centro? Sí, por supuesto que sí. Lo que ocurre es que en nuestro caso particular, eh, pero no es lo ideal. No es lo mismo una terapia para una población que esté bien, que para la nuestra no es lo mismo trabajar eh, de forma presencial. Se nota mucho que es una cosa que de momento hasta que pueda entrar una persona, eh, mandarle trabajo y tal, sí. O ir a su casa, que en este caso ya se puede ir. Pero en nuestro caso está muy bien para una emergencia, pero no para implantarlo para siempre, porque no es lo oportuno para, para este tipo de colectivo. Un carácter, provis Trabaja, claro, un carácter provisional, provisional sí. y que no hay claro. que elevarlo a definitivo. Pues muchísimas, no, no, no, que va. pues muchísimas gracias Celia Lastra por precisamente aportarnos esta radiografía de la situación de esta asociación de familiares que atiende a personas con Alzheimer de Elche. Gracias por el trabajo que realizan. No, muchísimas gracias. Vosotros también por ayudarnos con todo el confinamiento, la difusión y lo pendiente que habéis estado todos los colectivos de información, el ayuntamiento y todo, de verdad, gracias a vosotros. ¿eh?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 Faltan 5 minutos para llegar a las 10 de la, de la mañana y tenemos casi 27 grados de temperatura. Antes de la siguiente entrevista, vamos a hacer una pausa para colocar más música, para recordar al grupo de rock y jazz más antiguo de España. Ellos son la banda Don Star, que versionó la Casa del Sol naciente, esa canción de rock de los 60 de Estados Unidos que la hicieron famosa Joan Baez o el grupo británico Animals. Aquí en España fueron los LON ESTAR Hay New Orleans dit is de plek waar ik mijn leven heb Ik Adiós. Señor Jesús eres mi solo pena y dolor. En la casa donde Tele-Elch Radio Marca Ya es una realidad. Este es el último verano en el que los coches van a pasar por la corredora. Sabéis que desde Compromís llevamos años defendiendo una corredora peatonal y por fin se ha conseguido. Así que lo que decimos es repensemos para conseguir un municipio más humano, más amable y más verde. Ya no hay EURA, ni FUNS ni Soroys de vehículos en la corredora. Donen paz a la convivencia, el turismo y el comercio de una manera neta y sostenible. Un primer pas en el cambio de la movilidad en el Camí de Elch 2030. Grupo municipal Compromís... Perelch, ¿por qué elegir restaurante martino?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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan tres minutos de las diez de la mañana. Tenemos 27,2 grados de temperatura. Damos la bienvenida a quienes nos siguen... ...en esta segunda hora del programa La Glorieta... ...por nuestra señal de Tele-Elche. Este programa comenzó a las nueve en punto de la mañana. Y lo hizo hablando de varios asuntos... ...como la actual situación del sector del comercio en Elche... ...con motivo de la celebración del Día del Libro... ...hoy jueves 23 de julio... ...así que aprovechen esos descuentos... ...que van a realizar las librerías en Inche... ...y también hemos hablado... ...acabamos de hablar con la directora... ...de la Asociación de Personas... Eh, ...con eh, enfermedad de Alzheimer para atender también a sus familiares, a FAE, con motivo de la vuelta a la actual, a la normalidad de esta asociación en, el, en la sede que tienen en el barrio de, lo, de la portalada. Hemos hablado con ella para conocer las medidas de seguridad que se están aplicando, que se tienen que cumplir, que son muy estrictas para poder proteger del coronavirus a este colectivo el más vulnerable, uno de los más vulnerables dentro de esta pandemia. Han vuelto al 50% de la con el 50% del aforo, la mitad de los usuarios. La otra mitad espera a que mejore la evolución de los contagios. Y ahora en esta segunda Parte de nuestro programa vamos a comenzar con hablando de las pedanías, porque en las modificaciones presupuestarias que se han tenido que llevar a cabo en los últimos meses para atender esa emergencia social y económica provocada por la actual crisis del COVID, las inversiones de las pedanías son las que más recortes han experimentado sobre el papel, algo que ha provocado el enfado de muchos vecinos de las partidas rurales. En este sentido, la Asociación Pinomar de la Marina amenazó al Alcalde, coiniciaré el proceso de segregación si las necesidades de la pedanía no eran tan atendidas por el gobierno municipal. Un proceso de segregación que ya se inició allá en el año 2016 por el movimiento ciudadano del ALTET. Pues bien, hoy hablamos con Ángel Soler, el secretario general del partido El ALTET decide, ya que han convocado a asamblea para mañana mismo. Muy buenos días, Ángel. Hola, buenos días, Romerín. ¿Cuál es la situación de ese proceso de segregación que ustedes iniciaron en 2016? Bueno, pues ahora mismo estamos en un trámite de, de elaboración de, de la demanda. El Gabinete Jurídico ya ha hecho una primera visita aquí al pueblo. Ha estado viendo pues, todas las infraestructuras, toda la, toda la situación de, de servicios y de instalaciones públicas que, que tenemos está haciendo está elaborando esa demanda y bueno ahí seguimos en contacto y, y preparando preparando todo el proceso cuál es el recorrido de la demanda jurídica bueno pues en principio tenemos que elaborarla redactarla que es lo que están haciendo los abogados luego habrá que recoger la mayoría de, de firmas del censo de, de aquí de la población eh, diciéndonos, mostrándonos su apoyo y un tercer factor que es presentar un estudio de viabilidad que, que corrobore que efectivamente eh, un nuevo municipio es viable y, y que mantendríamos unos recursos suficientes para poder mantener los servicios que se vienen prestando hasta ahora pero el apoyo de la población no debería ser lo primero eh, son caminos paralelos estamos el apoyo de la población es Es latente, eh, lo hemos visto en otras anteriores asambleas que hemos tenido con, con la ciudadanía, lo hemos visto en las urnas, que poco a poco vamos creciendo en apoyo y estamos pues eso haciendo un trabajo en paralelo, tanto social como políticamente y, y, en, y en los despachos. Ustedes se presentaron en las elecciones municipales, eh, ha dicho que lo han visto en las urnas, pero no consiguieron eh, suficientes votos para entrar en el ayuntamiento obviamente el censo del Alte no da para conseguir un, un concejal en en un municipio tan grande como es el de Elche pero sí que vimos una mayoría de votos en en todas y cada una de las mesas de nuestro de nuestro entorno, aquí en las siete mesas del Alte tuvimos mayoría en todas y eso es lo que nos siguió nos animó a seguir peleando por por este anhelo de, de la población ¿Cuál fue el censo electoral del Alte? ¿Cuántas personas votaron y cuántos votaron a ustedes? Pues el censo de la alteza está en torno a los 4.200. El día que haya que presentar la demanda, necesitaremos pues, en torno a las 2.100, 2.200 firmas. Y luego, eh, otro tema es el de las urnas, que entre 14 opciones, eh, mayoritariamente nos eligieron a nosotros. Eh, en torno a los 38% de los votos fueron a parar a, a nuestro partido. El 38% de 4.200 son aproximadamente 1.000. Eh, pues, Con la votación que hubo entonces, nosotros sacamos 1.120 votos. ¿Y ustedes esperan conseguir los 2.100 apoyos para presentar esa demanda? Sí, porque no es lo mismo un apoyo social, el apoyo que, que vemos en la calle con la gente hablando, que, que tienen ideologías distintas, que en su momento votan a partidos políticos, pero que cuando se trata de decidir si quieren que el ALTE siga gestionado por el Ayuntamiento, de hecho, quieren que sea... ...gestionado por un nuevo ayuntamiento por los propios vecinos... ...pues notamos que ese apoyo es mayoritario. ¿Y lo notan desde, que, desde eh, mayo de 2019 hasta ahora, en este último año... Eh, ...están notando ustedes eh, que la población no está satisfecha... ...con la actuación del equipo de gobierno... ...con la gestión del equipo de gobierno en esta pedanía? Efectivamente, porque prácticamente en un año no, no se ha notado el cambio de, de gobierno aunque realmente no ha sido un cambio, porque es una continuidad de la, de la etapa anterior. Entonces, se sigue notando la, la falta de inversión, la falta de, de dedicación a, hacia el pueblo, en sectores básicos como pueden ser la limpieza, el mantenimiento, arbolado, etc. Entonces, ahí la gente sigue, sigue mostrándonos pues sus quejas. De esta asamblea que vamos a hacer mañana no es más que Una repetición de una que tuvimos en febrero, eh, nos, estamos en contacto permanentemente con la gente, nos, nos paran por la calle, nos convocan a reuniones con colectivos, ya sea deportivos o, o educativos o, o de mayores, hemos estado recogiendo firmas para demandar una ambulancia, hemos participado en los penos... Eh, Haciendo llegar todas estas propuestas que nos hacen por la calle y que nos hacen llegar a, a través de nuestros correos electrónicos, que también nos envían cartas. O sea que estamos haciendo el trabajo que entendemos que un partido político tiene que hacer, aparte de, del proceso de segregación que va en paralelo. ¿no? Entonces, el motivo, ¿cuáles son los motivos por los cuales han tenido que convocar mañana a la asamblea ciudadana en febrero? ¿Cuáles fueron y cuáles son ahora? Pues más que nada ponernos al día de todos los temas que estamos tratando con el Ayuntamiento. Llevamos desde mayo presentando todos los meses una serie de, de temas que, que creemos que son eh, preocupantes y que son interesantes para la población, desde la ampliación de la segunda pista del aeropuerto hasta la necesidad de un punto de atención sanitario urgente aquí en el pueblo, en el centro de salud, que da cobertura a unos 40.000 usuarios. También estamos pendientes del proyecto de ampliación del colegio. Estamos manteniendo reuniones con la Concejalía de Educación. Hemos llevado preguntas al Pleno para ver cómo está la situación de ese, de ese plan de, de remodelación de, de la instalación del colegio. O sea que no, no paramos de hacer, de hacer propuestas, aparte de preocuparnos por los temas que ahora mismo están... Están, ...están siendo motivo de, de preocupación entre la gente. Claro, eh, eh, pues si me tiene que hacer una lista en, en función de la prioridad... ...el tema médico, la atención sanitaria... ...es lo que más preocupa por la falta de ambulancias... ...y por la falta Obviamente. de instalación. Y, ta y también les preocupa, eh, por lo que ha dicho... ...el que se amplíe el aeropuerto del Altez Es que la ampliación conllevaría una permuta de terrenos... ...que está siendo motivo de alarma, puesto que la ampliación iría sobre una zona de humedales que, que los grupos ecologistas quieren preservar y que si al final se proyectara esa segunda pista eh, no sabemos si esos humedales se, se permutarían con otros terrenos y aquí estamos viendo algunos movimientos en torno a, al parque natural del Clot que, que nos hacen indicar que, que posiblemente esos esos cambios de terreno estén ya empezando a, a llevarse a cabo. A ver, ¿me lo puede explicar? Eh, ¿Qué permutas son las que ustedes sospechan? Porque no tienen pruebas, pero ¿qué movimientos son los que están ustedes eh, detectando? Y estamos hablando eh, de agua amarga o del cló de Galbaín. Pues en principio, la, la pista, la segunda pista iría sobre los saladares de agua amarga. Pero claro, hemos detectado que en, en la senieta eh, se han estado vertiendo aguas. Eh, que el, el nivel de agua o sea, ha permanecido intacto durante todo el invierno cuando es una zona que, que cuando se inunda eh, rápidamente se vuelve a secar eh, llevamos la pregunta al pleno también llevamos un, algún informe a a grupos ecologistas y nos dijeron que podía ser nivel hidráulico que podía ser cualquier otra cosa pero claro no tenemos unos informes que avalen que esa zona se se inunde con esa facilidad lo que sí que tenemos es denuncias de algunos vecinos de la zona que, que lo que comentan es que en lugar de bajar el nivel del agua lo que hace es subir. También es cierto que a raíz de aquella pregunta que le vamos al pleno en febrero eh, ese nivel de agua ha bajado, a pesar de que marzo, abril, mayo han sido unos meses lluviosos Tenemos los datos de, de pluviometría y, y sí que hemos notado eso, que a pesar de la pluviometría eh, el, nivel, el nivel de esas aguas ha, ha descendido, estando actualmente seco. Cuando este invierno Y sí que es cierto que tuvimos la dana de septiembre, pero el resto de meses, octubre, noviembre, diciembre, no fue, fue tan húmedo y, en cambio, el nivel de agua se mantuvo. Estamos viendo algunos movimientos que no nos, no nos cuadran y, y estamos pendientes y no queremos que… O sea, que ustedes piensan que se puede estar de forma intencionada castigando la semieta para acabar con ese humedal. No, para acabar, no, para hacer precisamente todo lo contrario, para hacerle, darle una protección a una zona que no es húmeda y que están inundando artificialmente. Vale, lo que no sabemos es la procedencia ya, ya. de esas aguas. Ustedes es no están sabemos. en contra de que la senieta sea... Eh, bueno, eh, sabemos que el Ayuntamiento quiere ampliar la zona de protección del Plo de Galván y una de esas zonas de protección es la senieta. Por supuesto que estamos de acuerdo en que se proteja. Lo que no queremos es que se inunden con aguas que no sabemos la procedencia porque pueden dar lugar a, a plagas, como hubo este último año, que tuvimos una ah, plaga de mosquitos, de mosquitos que este año no estamos teniendo, y puede provocar enfermedades y puede provocar eh, que esa tierra, que en su momento fue fértil, puede provocar que esa eh, acude a Ya. ¿Y por qué me lo ha vinculado esto con la ampliación de la pista del aeropuerto? Porque justamente son movimientos eh, que están ocurriendo en un espacio de tiempo muy... Muy paralelo. Entonces, nos llamamos a sospechar de que haya habido una especie de, de cambio de, de territorio ¿no? para mantener contentos a, a todos los grupos ambientalistas que, que luchan por el, por el agua, humedal de agua amarga y que, a cambio, les vean aumentado el, el parque del Club de Galván. Ahora lo entiendo, Ángel. Bien, eso es la, la sospecha que ustedes tienen. Todos estos todos asuntos se van a abordar en la asamblea de mañana, pero... Este asunto, sí. ¿Y qué van a hacer ustedes? Nada, simplemente nuestra misión como partido político es informar a la ciudadanía, decirle de todos los, los temas que estamos tratando, en qué punto están, eh, informar de, de estas situaciones, como la del Conde de la senieta, como la del doctor de, de, de Galván, E informar del resto de temas, como puedan ser el tema sanitario, el tema educativo, dar cuenta de todo lo que estamos realizando, todas las reuniones y, y sobre todo, pues seguir, seguir recibiendo eh, las, las iniciativas de la gente y las quejas de la gente para poder seguir tramitándolas y, y trabajar en ellas. Ustedes eh, están trabajando en recoger todas las quejas de la población del ALTED, eh, pero ...¿trabajan también eh, intentando eh, negociar con el equipo de gobierno... ...esas inversiones que necesita la pedanía del ALTED? Pues es complicadísimo, es complicadísimo porque el, la participación... ...se nos está viendo negada, en las juntas de municipales nos cuesta participar... ...no nos, no nos convocan, nos tenemos que enterar por otras asociaciones... ...que sí que son convocadas... Y luego simplemente nos dedicamos a llevar preguntas al pleno porque es el único canal que hemos visto que, que obligatoriamente nos tienen que responder, porque es una pregunta que se hace allí en, en el pleno mensual y, y sí que nos responden. Pero vamos, desde que ha ocurrido el tema de la COVID, pues estamos también sin ese, sin ese canal, o sea, que, que no nos quedan canales de, de participación. ¿Y cómo está el ALTED en cuanto al tema de la pandemia? Pues la verdad es que dentro de la gravedad de la situación, pues no estamos teniendo un excesivos casos, hemos tenido algún, algún caso puntual, eh, ha, sido, ha sido atendido, ha sido notificado y, y no ha habido ningún brote, ni ningún, ni ningún grupo grande que haya sufrido esta, esta enfermedad. ¿Y en los sectores económicos eh, están afectados? Eh, lógicamente la, la economía se ha visto muy afectada a pesar de que el comercio aquí es bastante dinámico y, y se mueve mucho la gente por los comercios y por los pares pero si hablas con la mayoría de comerciantes eh, te dicen que han sufrido severas pérdidas ¿Ustedes las fiestas también las han suspendido? Efectivamente, la Comisión de Fiestas sacó recientemente una publicación suspendiendo las fiestas porque lógicamente... Eh, las, ...las aglomeraciones de gente no es lo más indicado para, para poder vencer a, este, a esta enfermedad. ¿Qué acuerdos esperan alcanzar en la asamblea de mañana? Bueno, eh, seguir trabajando, eh, que la gente nos siga mostrando su apoyo... ...y siga mostrando su, su necesidad, de que sigamos trabajando por ellos y ahí estaremos. Seguir trabajando para cumplir eh, o para dar respuesta a sus reivindicaciones, pero también para adelantar ese proceso de segregación, ¿también eh, llevarán ustedes ese punto en el orden del día? No no lo llevamos como punto de orden del día, pero lógicamente en ruegos y preguntas, si surge el tema, pues ahí estaremos contestando de cómo, va la, de cómo está la situación, de, de cómo estamos trabajando con el gabinete y, y daremos respuesta también a la gente, sí. Aunque la mayoría, como son socios de la asociación vecinal que lleva este tema, eh, ya conocen cómo está, cómo está la situación porque vamos teniendo también asambleas eh, periódicas con ellos. ¿Se han puesto en contacto con ustedes eh, la asociación como Pinomar de la Marina, que eh, por carta ya amenazó al alcalde eh, de iniciar ese proceso de segregación con ustedes? Bueno, eh, los comentarios que nos cruzamos a través de redes sociales, tampoco hemos tenido ninguna reunión donde poder compartir con ellos el tema Pues Ángel Soler, muchas gracias Secretario General del Partido Alte decide. gracias por la información Vale, muchas gracias a vosotros 101.4 Teleelch Radio Marca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 Falcorta 37 y 41 en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer partida reventó 1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 Cuando faltan seis minutos para llegar a las diez y media de la mañana, comenzamos aquí nuestra ronda de noticias y lo hacemos con Ana Pascual, a quien damos la bienvenida. Hola, muy buenos días, Ana. Hola, buenos días, Ross. Hoy, ¿qué repaso de las noticias me vas a realizar? ¿Con qué empezamos? Bueno, pues vamos a empezar recordando un poco la situación del COVID en Elche, ayer el alcalde volvió a hacer un llamamiento a los jóvenes para seguir tomando todas las medidas de seguridad, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, no reunirse con la gente, sobre todo con los familiares porque es de ahí de donde suelen salir los brotes y bueno ha dicho que no es alarmante la situación pero sí preocupante y que por eso tenemos que seguir tomando todas las precauciones. Sí, preocupa sobre todo porque ayer por la tarde la consellera de sanidad ya confirmaba otro brote en Santa Pola, además de más brotes en Chátiva, por ejemplo, o en San Juan, cerca de aquí. Y el brote de Santa Pola mmm, aseguran que son cuatro con cuatro positivos uh -huh. de momento y es, y pertenece al ámbito. ...al ámbito social... ...así que sí, es preocupante la situación... ...pero evidentemente no hay motivo para alarmarse... ...efectivamente, todavía tenemos suerte... ...y no, es, no tenemos muchos casos... ...pero puede ser que los tengamos... ...entonces es importante mantenernos... ...e importante también es seguir recomendando... ...a la población que cumplan con la normativa sanitaria... ...y sobre todo los jóvenes... ...efectivamente... ...¿qué más <risa> noticias tenemos?... Bueno, pues vamos a hablar del Hotel de Arenales porque ya se ha cumplido el plazo que Costas dio a Princesol para que derribara la parte nueva del Hotel de Arenales. Al no hacerlo, ahora el Ayuntamiento pedirá a Costas que lo derribe, pero de forma subsidiaria. Así lo confirmó ayer el alcalde, quien adelantó que el viernes en Junta de Gobierno lo pedirán formalmente al Ministerio. Y desde ese momento se abrirá un plazo de tres meses para llevar a cabo la demolición. Esas eran declaraciones que realizaba ayer el, al el alcalde eh, a los medios de comunicación. ¿no? Efectivamente, ¿Las sí. ponemos? Sí. Es que dado que ha transcurrido el plazo de un mes que Costas eh, había trasladado a la empresa Princesol para el inicio de las obras de derribo del eh, antiguo hotel de Arenales del Sol, dado que ha transcurrido ese periodo sin que la empresa haya puesto de manifiesto su intención de acatar Esa orden del servicio provincial de costas vamos a instar al servicio provincial de costas, es decir, el ayuntamiento va a instar al servicio provincial de costas para que eh, inicie los trabajos necesarios para la ejecución subsidiaria de la obra. Pues bien, van a pedir a Costas que se dé prisa en derribar lo que había ordenado a la empresa Princesol y que no ha hecho después de transcurrir el plazo. Ana, ¿qué previsiones tenemos en esta jornada? Bueno, pues hoy tenemos una agenda bastante llena. De momento ya el concejal de Medio Rural, Felipe Sánchez, fir va a firmar el convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación de Cultivadores y Comercializadores de la Granada. Nosotros estaremos allí para cubrirlo. También tenemos una rueda de prensa del PP y luego más tarde el concejal de Limpieza, Héctor Díez, presentará una campaña sobre los microplásticos y ya nos quedaremos en la sala de prensa porque el concejal de Turismo, Carles Molina, también presentará una nueva iniciativa turística para el CHE en torno a las experiencias. Pues eh, todas estas noticias que vayan a salir de estas ruedas de prensa, que hay muchas convocadas, eh, las daremos eh, las noticias a partir de la una contigo. Exacto, y con Daniel Álvarez. Con Daniel y con Ana Pascual. Muchas gracias, Ana. Gracias. A seguir trabajando en esta jornada de jueves Queda poquito para coger ya el fin de semana Así es, lo bueno, tenemos... queda poco Pero seguiremos trabajando a Lo tenemos a la vuelta de la esquina Aún nos queda el viernes Que también es una jornada dura Por la Junta de Gobierno sí. Gracias Ana Yo claro, voy a continuar esta ronda de noticias en ti Porque tenemos las crónicas ya enlatadas La crónica deportiva Que es importante por todo lo que está ocurriendo Sepamos si ya definitivamente sabemos Si el Elche jugará el playoff o no O no lo hará Paco Gómez Muy buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol ha solicitado al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol que dé por perdido el partido al Fuenlabrada. La cúpula de mando del Club Ilicitano alzó ayer la voz en una rueda de prensa telemática y califica el presidente del Elche, Buitrago, de una farsa. El partido que se debe disputar entre el Deportivo de la Coruña ya descendido, sus jugadores ya ni entrenan, están de vacaciones. ...contra el Fuenlabrada que sigue confinado con todos sus jugadores... ...los ocho que dieron positivo. Fue contundente el presidente del Elche Club de Fútbol... ...que dijo que el gran perjudicado es la entidad blanquiverde. Además, también dijo que la última jornada se podía haber hecho más... ...para que se jugase el partido, aduciendo que había jugadores de sobra ...en el Fuenlabrada Lab, Fuen y que la decisión correcta hubiera sido suspender... ...toda la jornada o jugar todos los partidos. Además, acusó también al presidente de la Liga, Javier Tebas de que está tomando partido a favor del Fuenlabrada. También tengo que decir que no puedo ser callado ni impasible ni entender las declaraciones de nuestro presidente de la Liga del Fútbol Profesional. Eh, nuestro presidente es el presidente de todo, la Liga somos todos. Y, y yo entiendo que con las declaraciones de ayer eh, lo que hizo fue tomar partido en favor del Fuenlabrada, afirmando de forma categórica que eh el Fuenladada había cumplido con el protocolo para actos seguir y decir que, que bueno que en todo caso habría que investigar y afirmar también de forma categórica que el el partido del del Fuenladada de se tenía que disputar sí o sí que Precisamente ese partido es calificado por Nino como una pachanga E incluso más lejos fue el presidente del Elche Joaquín Buitrago Diciendo que jugarse ese partido sería regalarle directamente la sexta plaza al conjunto madrileño eh, Lo que sí que es cierto es que cualquier tipo de, de, de decisión que se, que se quiera adoptar respecto a la, a la, no, a la disputa ¿no? Porque no, no se van a disputar o sea, el, eh, La celebración tampoco, porque la celebrará en todo caso, con la, con la realización de ese, de ese partido que será, pues no sé, una un operabuzo o algo, porque eh, explicarme a mí con qué ánimos van a, van a salir los, los jugadores del, del décor, a dice que ni siquiera van a comparecer, con lo cual alteraríamos todavía más la, la competición, ¿no? Y ojo porque al Elche le ha salido un aliado muy poderoso, el gobierno, a través de su brazo deportivo, que es el Consejo Superior de Deportes, que... Anoche acusaba en un comunicado público al Fuenlabrada y a la Liga de Fútbol Profesional por negligencia y por permitir que los futbolistas se subieran al avión y viajasen hasta Coruña. Por tanto, la situación puede dar un giro drástico hasta el punto de que la Federación Española de Fútbol también ha abierto expediente disciplinario al cuadro madrileño. Parece que el Elche cada vez tiene más seguidores en su causa para jugar el playoff de ascenso. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Así están las cosas y sepamos cuál es la previsión meteorológica de nuestro hombre del tiempo, de Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente. Muy buenos días, con la dorsal anticiclónica, hoy ya vamos a tener una jornada marcada por la estabilidad atmosférica De hecho, durante esta madrugada, en el municipio ilicitano hemos tenido cielos completamente despejados Temperaturas nocturnas que en el sur del Camden se han bajado hasta los 19 grados Aquí en la ciudad, noche tropical, con una temperatura que no bajaba de los 23 grados Para la jornada de hoy cielos despejados viento en calma primeras horas a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 31-32 grados en alguna pedanía pegada al Parque Natural de Londo rozaremos los 33 grados mañana viernes más de lo mismo estabilidad atmosférica predominio cielos despejados sistema de brisas con vientos ...flojos de sureste por la tarde... ...temperaturas sin cambios significativos... ...máximas que van a rondar los 31 grados... ...mínimas que durante esta próxima madrugada... ...en la ciudad de nuevo no bajarán de los 23 grados... ...a partir del fin de semana... ...con el avance de la masa de aire cálido... ...la tropical continental... ...que nos llega desde el norte del continente africano... ...notaremos el ascenso a las temperaturas... Sábado 32 grados de máxima, el domingo 33 y el lunes rozaremos los 34 grados. Seguirá soplando durante esos días el viento de componente marítima, flojo, que aportará algo de humedad y por lo tanto sensación térmica de bochorno. Hasta luego. 101.4. Teleelch Radio Marca.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 25, 24 años cuidando de ti Pues eh, con esta cuña publicitaria Comenzamos aquí nuestro rincón gastronómico Con Manoli Gilaver Muy buenos días Manoli Buenos días Ros, ¿qué tal? Encendemos los fogones, pero no son los tuyos Son los de Nieves Gil. Sí, porque ¿te acuerdas que la semana pasada dijimos, oye, qué interesante sería también hablar un poco de qué tiene que ver la piel con, con la alimentación, ¿no? Hasta, hasta, hasta qué punto nos puede afectar, porque está claro que las cremas, utilizar cremas está muy bien, pero eso no es suficiente y es evidente que una alimentación sana es la mejor solución para cuidar de nuestra piel, especialmente ahora que estamos en verano y que también tenemos que luchar contra los efectos del sol. Nieves, Gil, buenos días. Hola, buenos días. Nieves que siempre viene corriendo mucho trabajo y por el fogón. Sí, bueno, ya más que corriendo, el trabajo es esa sensación de calor que hay ahora cuando te tienes que desplazar de un sitio a otro, y bueno, y dices uy, madre mía, que parece que, que todo cuesta más, ¿no? Y es por, por, ese, por ese calor. Pero como siempre vienes en radiante con esa piel tan ah. maravillosa, y es que ya se alimenta muy, muy bien. Bueno, decíamos sí. que mmm, las cremas están muy bien, pero que hay, que hay que cuidarse desde dentro para que se note también desde fuera, ¿no? Sobre todo ahora que nos exponemos al sol, tenemos que protegernos del sol en todos los sentidos, por dentro y por fuera y por dentro, y por dentro es de lo que queremos hablar contigo, ¿no? Sí. Porque resulta que el, la piel es el órgano más grande que tenemos el grande. En, en el cuerpo, porque sí. tenemos esa pensada, de ¿cuál es el órgano más grande que tienes? Y no piensas en la piel, sí. pero la piel es el más grande y el que tendríamos que cuidar también porque es un poco el filtro que tenemos eh, a través de, de todo lo que nos entra desde fuera. Es el, que, el órgano que más agresiones sufre, está expuesto a todo, entonces tenemos que tener especial cuidado de él, y como además estamos acostumbrados a esta funda que llevamos desde que nacemos de forma permanente como que a veces la descuidamos un poco ¿no? y por por la piel pues corre el riego sanguíneo por lo tanto es muy importante eh, que tengamos que estemos bien a nivel interior porque si no eh, por fuera todo lo que hay a nivel interior eh, se va a reflejar después fuera entonces Ajá. cuando la piel no está cuidada eh, se nota primero ...en ese aspecto la falta de brillo... Eh, ...como un aspecto más seco... ...y eso es porque no le estamos eh, dando la alimentación... Ni, ...ni el cuidado ni la hidratación que necesita. Y dentro de esa alimentación y especialmente en, en verano... ...hay sí. que hablar de la hidratación. Efectivamente, dos litros de agua... ...eso es básico al día... ...si queremos mantener por lo menos la humedad... ...que vamos perdiendo a lo largo del día... ...entonces sobre todo en verano es esencial la hidratación... Y luego, aparte de eso contando con que vamos a llevar una alimentación a lo largo del día que nos va a aportar agua también. No solamente son esos dos litros de agua que exacto. nos van a ayudar a reponer líquidos, sino que desde dentro la alimentación tiene que cuidar eh, ese aspecto que el cuerpo en este momento necesita más líquido. Uh -huh. Y es tiempo también de cervecitas fresquitas oh, a la hora del aperitivo, pero el alcohol también deshidrata muchísimo mucho. y no debemos olvidar si nos damos unas cervecitas, beber agua también. exacto Fíjate que a nivel eh, dietético y nutricional no se, no se recomienda jamás nada que, que lleve alcohol y es precisamente por eso y por algunas otras cosas más ¿no? pero vamos a ver tampoco vamos a irnos a los extremos <ríe> una copita de vino Y una, y ahora una mismo una, una cervecita fría. Uy, qué bueno, buena. Eh, eso nos da otro tipo de salud. Me la estoy imaginando con la copa helada, ¿eh? Sí, sí, bueno, a mí me encanta. Y además, ya te digo, eh, lo tomo en muy contadas ocasiones, es como algo especial, pero tampoco me privo. Y además que eso te aporta otro tipo de salud, que es una salud, pues, de sentirte bien, de, de, muchas veces es un acto, hasta un acto social, ¿no? Dices, bueno, eh, voy a quedar con una amiga, con un amigo, o incluso una reunión, venga una cervecita. O sea, es que eh, es, es, es sano también y es bueno. Uh -huh. Fíjate cómo se refleja en la piel, por ejemplo, el sí, cansancio muchísimo. también. ¿no? Cuando tú tienes una mala noche o cuando te has llevado un disgusto. Es que la piel lo refleja todo. Cuando no todo. te has alimentado bien, por lo tanto, también. Efectivamente. efectivamente. Eh, alimentarte bien es como eh, un seguro. O sea, tú te alimentas bien y luego a lo largo del día, a lo largo del tiempo, te van pasando cosas. Y hay días pues que se presentan cosas que, que, no sé, que nos alteran mucho y esa alteración que se va, lo vamos a sentir a nivel interno, la piel la va a reflejar. Fíjate, ahora con el uso de la mascarilla hay una cantidad uh -huh. de irritación de piel. Yo, por ejemplo, que llevo la mascarilla muchísimas horas al día, tanto yo como el resto de mi equipo, incluso personas que sufren más que yo, que están en cocina permanente. Sí, ya es duro, que ya es duro estar en una cocina como para encima y con mascarilla. Entonces, mascarilla, pantalla, continuamente el gel, o sea, pero bueno, es, es lo que hay y además nos tenemos que acostumbrar. ¿eh? Yo creo que tenemos que ir acostumbrándonos que esto va a ser así. Pues la piel se resiente, se está resistiendo un poquito más de lo normal, entonces tenemos que llevar especial cuidado. Y sobre todo con lo que estamos ingiriendo. Por lo tanto, ¿qué debemos buscar en la alimentación para protegernos? Mira, hay un elemento esencial en la piel que es el colágeno. Tenemos que cuidar muy mucho los niveles de colágeno porque eh, es como cuando vemos un bebé y tiene esa piel tan, y es tan elástico, tan, tan flexible. Eso es porque su piel está muy muy nutrida, tiene todo el colágeno y además eh, las células sabemos que mueren todos los días y nacen también. A partir de los 25 años ese nacimiento es mucho más lento. O sea, vamos perdiendo células de colágeno, pero no se reponen a la misma velocidad. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta... Eso, el colágeno. Es el que, y luego, hay, no solamente es por el aspecto de la piel, por ejemplo, las articulaciones, cuando falta colágeno, se resiente muchísimo. Porque yo, cuántas personas mayores ve, ay, es que me duelen las rodillas, no puedo estar mucho tiempo de pie, los brazos, no puedo hacer el movimiento de girar hacia atrás. Poco a poco se va perdiendo flexibilidad y eso, la gran parte de culpa es la falta de colágeno. Que también lo podemos encontrar en la alimentación. Efectivamente, sobre todo en la alimentación. Porque tú te puedes suplementar con colágeno, pero si no le das al aporte diario que tu cuerpo necesita, eh, te vas a quedar muy bajito y luego que no se puede estar tirando siempre de suplementos. Suplementos incluso hay veces que se pueden tomar y a veces que no. Entonces, en cuanto alimento, es fundamental para el colágeno que tomemos vitamina C. Lo que va a fijar la proteína del colágeno, igual que hablábamos del hierro el otro uh -huh. día para el pelo, pues el colágeno también es fundamental porque es en la salud. De, del, digamos que, de, del aparato circulatorio. Las cremas, mmm, también ¿Sí? hablan del colágeno, ¿no? Claro, por algo será. Efectivamente. Es un colágeno, pero es un. El, el tema de dermoestético está muy bien. Pero pasa, yo siempre pongo el ejemplo de como cuando tú habitualmente a lo mejor te, te aseas por la mañana y te maquillas. Y el día que vas sin maquillar, la gente dice, uy, es que no estás bien hoy. ¿no? Es que, mala cara. Efectivamente. <risas> eso es el efecto. Eso de la, rabia, de la eh, hombre, eso rabia, ¿eh? Eso rabia. Por supuesto. Y es simplemente, estás perfecto. Simplemente que no les has añadido ese elemento estético. Bueno, pues no tenemos por qué necesariamente estar tirando siempre de eso. La piel tiene que lucir radiante y sana y eso depende de la alimentación. Si cuidamos los aportes de vitaminas, como estábamos comentando ahora, igual que del hierro, pues eh, es fundamental la vitamina C. Si no, el cuerpo no absorbe el colágeno. Los, eh, se va quedando por dentro, nos vamos quedando como un poco rígidos, secos y eso aparte de que se nota en la piel por fuera, se ve como seca, eh, empiezan a aparecer las arrugas y además aparecen con velocidad, entonces eh, también las articulaciones se resienten. O sea, hay que cuidar mucho Es decir, que no solamente estamos cuidando nuestra piel, sino que estamos cuidando también nuestras articulaciones y nuestro, nuestro futuro. Nuestra calidad nuestra de calidad vida. Nuestra calidad de vida en el, en el futuro. Desde luego que sí. sí. Decías que la piel está en constante renovación. Una mala sí. nutrición puede alterar esa renovación de la piel. Por supuesto. Como que no se renueva. Además, se nota mucho, se nota mucho. Eh, se ve como el envejecimiento va acelerado. Entonces, eh, cuando cuidamos esa piel con ese colágeno, con la vitamina C, con una buena alimentación, con mucha hidratación, lo que pasa es que esa, ese envejecimiento natural, porque es natural, de la piel, eh, se va ralentizando mucho, mucho, y tú ves personas que las ves al cabo de 10 años y dices, es que estás igual, o sea... Apenas se nota. ¿Por qué? Porque ahí se nota que hay un nivel de, de, de alimentación muy bueno y que se está cuidando la salud. eso se nota con el paso de los años. Efectivamente, es cuando más se nota. Pero nunca es tarde para ponerse No, no, en por supuesto. Y, y cuanto antes mejor. Exacto. O sea, Decías la vitamina C, ahora que no hay naranjas, ¿dónde la encontramos? Pues, por ejemplo, los kiwis. El otro día comenté. El perejil. El perejil es de lo que más vitamina C tiene. Y luego también tenemos que tener en cuenta un aspecto y es que también debemos de depurar. Aparte de la vitamina C, pues eh, aquellas verduras que tienen ese punto amargo, como es la espinaca, la celga, la alcachofa, todo eso nos depura. Entonces, si depuramos y luego encima hidratamos y fortalecemos con vitamina C, la piel va a, va a lucir radiante y bonita. Y vemos cómo los efectos del envejecimiento... Son muy, muy tenues, casi no se nota. Eh, lo que pasa es que mira mucha gente que ahora está diciendo ¡Uy, acergas! ¡Uy, espinacas! Mm. A mí, por ejemplo, me gustan todas las verduras, sí. no tengo problema. Pero en el fogón, ¿qué vuelta le dais a, a esas verduras para que sean más atractivas y más fáciles de tomar? Exacto. Pues primero, eh, los salteados. Ahora mismo no apetece mucho, aunque, mira, la persona que le gusta el plato de cuchara, yo soy persona de plato de cuchara, me gusta. Y aunque sea frío o templadito, me lo tomo, porque uh -huh. me sienta bien y me gusta. Pero hay personas que ahora mismo, pues no, nada más de verlo, no les apetece. Bueno, pues salteados muy ligeros. De hecho, ahora mismo, cuanto más crudo se tome la verdura, mejor. Porque no vamos a perder nada de, de, de vitaminas ni de minerales. Entonces, es... Eh, preparar muchos platos con salteado, nosotros sabes que ahora mismo hacemos muchas ensaladas o platos combinados, que pueden llevar pasta, pueden ser con legumbres, que son muy muy recomendables ahora y bueno, y la fruta, la fruta ahora mismo nos, para merendar, por ejemplo, como almuerzo, como merienda yo lo recomiendo mucho más que como en postre, uh -huh. porque igual como postre te aporta unas calorías que a lo mejor no te apetece, ni las necesitas, ni las necesitas, pero a media tarde un buen plato de fruta, pues nos va a hidratar, nos va a dar energía para acabar el día y nos va a venir muy ya bien. Y ahora en verano queda un gusto comer fruta. En los invierno es más aburrido, pero ahora... Efectivamente, el betacaroteno, que por ejemplo la zanahoria es un, eh, nos cuida y nos protege la piel Como ninguno o sea, dicen, es que, dicen que incluso nos ayuda A fijar el moreno, yo no sé si eso será una leyenda urbana <risa> No, porque El betacaroteno lo que hace No es que nos dé color, es que como nos protege También la piel Y entonces hace que, que la pigmentación esté ahí muy activa Entonces cuando tomamos este tipo de alimentos Que tienen ese color anaranjado eh, Nos aporta pigmentos Y lo que pasa es que captan, captan El sol y además mmm, De una forma sana uh -huh. ¿Y qué otras vitaminas? Por ejemplo, la vitamina A es importante también. La vitamina A muy importante y la vitamina E, que la podemos encontrar sobre todo en los frutos secos y en las semillas. Añadirle una ensalada... Es decir, dieta a plato, mediterránea a tope. Si sí, es que tenemos lo mejor de lo mejor. Tenemos lo mejor. No tenemos excusa. Entonces, eh, de hecho, es uno de los patrimonios que tenemos la dieta mediterránea. Es, eh, la tenemos cercana y solamente se trata de, de ir siguiéndola. Entonces, todas estas vitaminas, tanto la A, que además nos fortalece la vista, la B, importantísima, que el otro día estuvimos hablando también para el pelo, la vitamina E, y luego, como no, estar bien de calcio, estar bien de magnesio, pues todo eso es, es esencial, ya nos, ya nos aporta no solamente esa salud de, de que la sangre esté bien, sino que también un equilibrio emocional porque te sientes bien, te sientes seguro para, para desarrollar pues, todas tus tareas y eso es muy importante Pues hoy las recomendaciones del Fuego Ilicitano deberían ser pensadas para nuestra piel, ¿cuáles son esas recomendaciones? Efectivamente, mira pues eh Estábamos preparando una ensalada nicois que no sé si la conocéis, que lleva pasta. Bueno, esto olía, os lo digo porque vengo directamente de la cocina y estaba preparando. Y es una ensalada muy sencilla, con pasta, pero lleva cantidad de ingredientes y además le añadimos un poco de aguacate también. Qué rico. Porque hay que contar que las, los aceites esenciales, como hemos dicho, los frutos secos, también puede ser el aguacate, puede ser el coco que aunque no son tan nuestros como el aceite de oliva, que es el mejor para la salud, es el mejor, pues también nos dan un toque diferente, un toque uh -huh. más exótico, refrescante y y completan ese, no sé, ese aporte de, de aceites que la piel los necesita, esos aceites sanos la piel los necesita para estar bien o sea, la, la clave y digamos que la contraseña tiene que ser una dieta equilibrada sana, pensando en nuestra dieta mediterránea y con muchos ingredientes sanos que nos aporten vitaminas, agua y que los podemos encontrar todos en el Fogón y cada día sin tener sí. que molestarnos ah, porque todo dicho exacto. lleva muchísimos ingredientes claro, tú en tu caso te pones a comprar eh. muchísimos ingredientes vengo sí, follón, no, Menudo folló, ¿no? Claro. pero vosotros aquí los tenéis todos preparados y desde luego si queréis tener una piel como la de nieve <risa> que, que la vierais de cerca <risa> ya sabéis lo que tenéis que hacer comer siempre en el fogón y llevaros vuestros platos preparados sanos frescos y con todas las garantías de higiene calidad frescura y estupenda materia prima de kilómetros claro cero. que sí. mira si no nos saliéramos de la dieta de mediterránea estaríamos todos bueno exuberantes, sin, además, sin excesos, ni de peso, ni de grasa, ni, de verdad que es lo mejor. Es uno de los valores mayores que tenemos aquí y deberíamos de, ser, de seguirlo a pies juntillas. Arroz y a mí ya se nos nota. Desde luego. <risa> eh, Manoli, tengo que agradecerte que nos traigas a Nieves cada jueves, ¿eh? Porque hay que seguir sus consejos. Sí, sí, sí. además, de <risa> <Gracias>. verdad. <risa> pues Nieves, como siempre ha sido un placer, te esperamos aquí la próxima semana.